Mantener de manera sistemática el esfuerzo mancomunado de todos es una premisa indispensable en Sierra de Cubitas para ganarle la batalla al mosquito a e d e s a e g y p t i Sobre la situación epidemiológica actual del territorio cuiteño, b comenta Annareya m o r c a d o Gómez, subdirectora de Higiene del municipio. En este momento, la comunidad cubita está estable. No se han reportado ningún otro foco después del tratamiento intensivo que se realizó allí. Y en este momento, la situación epidemiológica como tal del municipio muestra un solo foco que salió por el sistema de vigilancia en la terminal de aquí de Sola. Recordando que la terminal es una zona de riesgo, producto de todos los carros, o la transportación que llega procedente de, de todos los municipios y de otras provincias incluso. El cerco al mosquito sigue en pie. Y al decir por Morgado Gómez, la cura. Comienza en casa. Sí, es importante hacer un llamado a la población, porque en realidad, bueno, no estamos en época de lluvia, pero las personas siguen acumulando, como es lógico, el líquido preciado que es el agua, y realmente la mayoría de los focos que se han reportado hasta el momento, que son 27 en todo el municipio, en lo que va de año, todos han sido procedentes de tanques bajos, o sea, del poco cuidado que tienen las personas al almacenar el agua, de la poca percepción del riesgo que tienen. d e s d e hace algún tiempo, se enfrenta en Sierra de Cubitas un peligroso y perpicaz. Enemigos, el mosquito a e d e s a e g y p t i transmisor del dengue, el chikunguya, la fiebre amarilla y el Zika. Por tanto, multiplicar el quehacer desde cada barrio cuiteño b será la fórmula idónea para vencer el gran reto de no darle cabida al mencionado insecto. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.